Ya empezó Zulia asociados E eh, calcio E asociati Y ya empezó Muy asociados ¿Viste? ¡Tota, Buenos días, tardes, noches, madrugadas, todo depende a la hora que nos escuches y o descargues este podcast Bienvenidos al FIACAS número 23 de la temporada, bloguera, cibernética, cibernauta Este va a ser un programazo, ya que vamos a dedicar a los soundtracks tanto de películas famosas como de series de televisión Hola Edi, ¿cómo estás? Muy bien, señor Borrego Y un saludo a toda la gente que nos escucha A todos los amigos que ya los conocemos Y a quienes no De igual manera muchas gracias por escucharnos Vamos a ir con los titulares de aquí en Fútbol Asociados Va a ser Así contados es. con los dedos de la mano Los, los otros que van a sonar a en Fútbol Asociados Pero esperemos sea de su agrado Bueno, tenemos variados ahí de algún par de películas Espero sepan reconocer Mientras les hablamos de El acontecer futbolístico De la Desde la semana pasada hasta los actuales momentos. Vamos a con los titulares. Miceláneos, como siempre. Estos es Fútbol de Asociados y se vienen los titulares. Asegurados los representantes ecuatorianos... En la Copa Sudamericana, basta saber quién se enfrenta al Zamora FC y quién al Libertad Paraguayo. Liga se juega hoy la posibilidad de obtener su segundo título internacional. Muy probablemente ya sepan el resultado cuando escuchen este podcast, pero haremos la previa. También ayer se jugó la primera final de la Copa Libertadores. Entre estudiantes y crucero. También les tendremos una breve reseña De los campeones sudamericanos De Vélez Sarsio en Argentina La U de Chile en Chile Y de la finalización del torneo uruguayo Federer es el rey del tenis indiscutible Lo confirmó el domingo Al ganar su sexto Wimbledon Wow. También hablaremos sobre el Futbolista, El integrante del Junior de Barranquilla Que mató a un hincha por haberle increpado por su desempeño En la final que su equipo perdió frente al Once Caldas colombiano Esto, los pronósticos y todo lo demás concerniente al y Cast Estaremos hablándolo el día de hoy Ahora sí comenzamos ¿no? Infotainment. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bueno, así empezamos con la canción de Los Magníficos o el Super Comando. Como siempre nos gusta rebautizar a los shows, a los sitcoms y demás aquí en Ecuador. El A-Team. The a team ¿Te acuerdas de ahí cuando en la presentación Mr. T regresaba a ver Bravísimo? Sí, todos nos recordamos a Aníbal. Sí. a, a Mario, Boss, Mario, Mario, Bar Mario Baracus. A Loquito. Se me olvidó el nombre de Loquito. Murdo. Murdoch Claro, una máquina de serie Una serie muy, muy simpática En fin eh... Que tenía unos efectos malísimos, pero que para aquella época creo que era atractivo igual, ¿no? Sí, hoy por hoy con la tecnología que tenemos es un poquito ridículo Y es obsoleto El ver sí. las series setenteras, ochenteras, lo mismo las películas Que se, y un Benur, ves y dices, ah por Dios bueno claro pero en su tiempo llamó mucho la atención eh, bueno y en cuanto al fútbol hoy se juega la recopa sudamericana ya están prácticamente agotadas las entradas y muy seguramente todos quienes la mayoría de quienes escuchen este podcast ya habrán sabido el resultado del partido entre liga e internacional de Porto Alegre más bien dicho de seguro que ya lo van a conocer así es, Fútbol y Asociados tendrá su enviado ahí desde el Estadio de Liga el señor Alejo nos va a tomar las fotografías presurosamente así como el soundtrack de Bonanza a lo veloz oye y mandamos de nuevo rápido, saludos, rápido, a, rápido, a, saludos. saludos. Sí, a lo veloz, al mano, a todos los amigos Ay. ...y compañeros del grupo de capoeira SEMA... ...felicitaciones por la magnífica presentación ayer <risa> en Tabacundo... <risa> ...la pasamos muy bien, eso no, no queda duda... Eh, ...saludos a la Manu, le mando un beso... ...saludos a Laikan, a Jordi, a Los Alejos... ...a Metalwar, al Carlígula que generó polémica el otro día en el blog... ...el compañero nuestro... Eh, qué Carlígula? pasó ah sí sí con el a, aquel comentario que un poco pudo aludir a lo que es la violencia y todas esas cosas pero que nosotros... se supone que nuestro blog esté en contra sabemos que no era la intención del Carlitos ahí hacerle incendiario al asunto pero bueno habrá que controlar ponernos de acuerdo así nosotros sabemos que conocemos el humor del Carlíbula entonces sabemos que fue más en plan bromear y molestar como es de no pero en fin, de todas maneras, la censura fue oportuna ahí por, por los compañeros del blog. Sí, hay que limitar un poco el lenguaje para no caer en la violencia. Ahora sí, vámonos rápidamente con bueno, la fecha, Edith. Bueno, eh, sé yo, empezamos por los partidos un poco más importantes, los que tuvieron eh, la, la trascendencia, el privilegio de ser pasados en vivo en ese instante. Vamos eh, que... primero con el MLEC nacional, que fue sin duda el más importante. Emilek ganó 2 a 0, con anotaciones de Jason Zambrano, minuto 51, y Silvano Estacio, minuto 75. El Nacional había planteado un partido muy, creo que muy inteligente, porque sí, el... El, lo que buscaba era al menos rescatar el empate. porque El primer tiempo fue bastante bueno, este partido fue muy dinámico, muy movido, digamos que se jugó de arco a arco, lo que insisto, respecto al primer tiempo. Creo que tiempo. No, no tanto de arco a arco, porque Nacional... Eh, planteó más bien el fútbol típico que hace en Guayaquil de, de encerrarse golpe. mucho más atrás Pero y le faltó mucho peso ofensivo a nacional tuvo a algo tuvo en el contragolpe más bien dicho intentó hacer su de su arma ofensiva el contragolpe eh, lógicamente podemos observar eh, la alineación que en este momento por ejemplo no fue muy trascendente Orlando Ayoví el Bispata también le faltó Todo. Bueno, también este muchacho pata a los tiempos que volvía a alinear en la titular... Así que no tenía mucha continuidad... Eh, Michael Jackson Quiñones hizo un buen partido... Ahí pudo poner un par de pelotas... Manejar el balón... y Ser de lo más peligroso, aunque no fue realmente muy, muy, muy contundente... Eh, el accionar de Michael Jackson Quiñones... El único Michael Jackson que nos queda... Eh, Marvin Pita muy irregular... Eh, eso te podría decir por el lado de nacional eh, Me parece que La falla en el cuadro Criollo estuvo en la saga Ya que Jorge Guagua No pudo alinear eh, Estábamos con Situaciones, no no recuerdo Si es que ya había acumulado sus cinco amarillos Jorge Guagua o si tenía una lesión Todavía, pero el caso es que Bolívar Gómez alineó en lugar Del zaguero habitual criollo Junto a Pavel Caicedo Y Eso se evidenció en los goles, ¿no? porque vinieron por pelota muerta, luego llegó, en, en, un, en el caso de Jason Zambrano, tras la habilitación del Team Delgado, que la bajó como el buen pivot que solía ser, y tal vez está volviendo por sus fueros. ¿Y qué sigue siendo ese sello característico del Team en esas Entonces, jugadas? Fue la clásica jugada del Team, le bajó ahí para que Zambrano defina, y el otro, el gol de Estacio, también balón detenido, que empezó a placer, estuvo mala defensa en esas dos situaciones en el caso del nacional. Emele me parece que jugó casi a lo de siempre ahí en Guayaquil. Eh... No, pero creo que propuso mucho más de eso si sí, Emele en esta ocasión. Sabía que tenía la obligación de ganar. Eso, la obligación ¿sí? de ganar y no le esquivó, no le sacó al a lo comprometido que estaba para Emele esta este partido. Lógicamente, digamos que lo bueno para Emele es que no menospreció al rival, que no sucedió lo que... ...con el Olmedo, con el técnico universitario... ...que anticipaban que ya estaba ganado el partido... ...y no fue así... ...en este caso sabían que el rival también se jugaba algo... Intent ...intentaba buscar su opción a los cuadrangulares finales... ...se va a jugar dos cuadrangulares... ...dicho sea de paso, el, la modalidad está posteada... ...en futbolasociados.blogspot.com... Eh, pero, ...pero por toca... si caso vamos a No, pero igual toca hacer, ...toca hacer una recomposición, una aclaración... ...de, de cómo va a ser porque no es por el orden en el que hayas quedado porque resulta que dependiendo el orden en el que quede la tabla podrían ir hasta cuatro equipos ya clasificados o tres equipos ya clasificados a liguilla un mismo grupo en consecuencia el otro que conforme el el, cuadra, el, el, el si en la siguiente etapa uno de los dos grupos eh, es eh, más de sería acuerdo. prácticamente clasificado directo a la liguilla además hay que tomar en cuenta esto de los clásicos los, los que no los pueden top. estar los dos Los dos equipos que van a disputar el clásico en un mismo... Bueno, en cuanto a los hexagonales, eh, se supone que los, que los equipos que van a emparejados como los clásicos no pueden estar en un, mismo... en un mismo grupo. Pero además se debe considerar que no se puede poner a eh, todos los equipos ya clasificados en un mismo grupo tampoco, porque no habría equidad de competencia en ambas llaves. Por lo que... Se rumoraba, por ejemplo, que en uno de los grupos iba a estar Barcelona Nacional. Liga. Eh, Liga y Macará. Y en el otro podría estar el Quito, el MLE. El Cuenca iba a estar en, en el grupo que te mencionaba. Más o menos. En o el sea, de la muerte. Es una, es una cosa muy ridículo este campeonato, no, no hay nada que hacer, es sí, totalmente se, ridículo se, se inventaron el agua tibia, lo que verás en el caso de los cuadrangulares eso va a depender de la posición en las acumuladas y, y, los, que y los que hayan clasificado diré, se supone que como es esto, lo que depende es el, la bonificación bueno es Es un relajo, les vamos a intentar aclarar eso en el blog ahí en punto Ya terminamos con este partido, con a El partido este de de ML. rápidamente. propiamente 20.000 aficionados, excelente asistencia. Sí. El Nacional, el Nacional fue a hacer lo que bien podía, no tenía demasiadas bajas, creo yo el Nacional. Eh ya, ya había recompuesto un poco de filas, la baja principal bueno, la era la ofensiva. Y creo que la ofensiva además. Y Wellington Sánchez volvió al plano titular. Igual trató de manejar el medio campo, me parece que fue bien cortado por gente como José Luis Quiñones, como David Quiroz, no pudo hacer mucho más, Marvin Pita estuvo impreciso, intermitente, eh, creo que el mejorcito nacional fue eh, Michael Quiñones. En el caso del Emelec en la saga, excelente como siempre Fleitas y Mariano Mina más que todo el arquero, fue un gran partido un, un gran cotejo en ambos porteros, si sí, Mora no, sacó algunas creo que... que esto confirma que ambos son los candidatos para estar en selección porque Mora le salvó de una goleada al nacional y Elizaga en las pocas veces que fue exigido por Michael Jackson Quiñones principalmente, ganó como siempre los mano a mano, con esa manera muy fácil y Y efectiva que tiene él, ¿no? De salir a gran velocidad, achicar con brazos y piernas sobre el delantero. Es muy bueno en el, mano a mano, el, el Es una de las virtudes de Lizaga, justamente el saber achicar. Bueno, esto le valió a Emelec ya clasificarse directamente a Sudamericana. Lo que sí quiere evitar a Libertad, al igual que Liga, ¿no? Se pelean la, los puntos de bonificación y aparte de eso, el... Bueno, sí, el, no es eso. El, el, porque ahí, te, ahí tenemos el cuadro de la Sudamericana Ponte. El que enfrenta a Zamora ya supuestamente pan comido, que... Se es, supone, y más que eso es porque Libertad, tú sabes, es, es el equipo... Tiene un poco más tradición. Y no, y, y además, y, y tú sabes... por ahí el Amañe, que es del equipo de Don Nicolás Leos... El que, equipo uh, de Don Nicolás y toda la cosa, y es cierto, creo, pero... Y bueno, eh, pero ambos, verás... Ambos prefieren si evitar a zamora Y tienes una llave con brasileños, ya te, ya, ya te voy a aclarar despuesito aquella situación, si me dejas revisar mi email, porque ahí tengo las llaves, en fin... El otro sí la tiene durísima, porque si es que le pasa libertad le toca una llave entre River y Lanús. Entonces. Bueno, de todas formas. Qué sé yo. Entonces, viendo el presente de Liga, por ejemplo, si es que quieres llegar lejos, tienes que batirte con todos. Pero. Ya se especulará luego. ¿Qué más podemos decir de Nacional en Melecno? Mucho más como tú contabas buena asistencia de público a pesar de que mediodía no es un horario que se acostumbre al hinchada eléctrica hacerle acudir al estadio, normalmente juegan en la tarde. Y el Nacional se fue diluyendo mientras que Melec consolidó su juego. Bueno, Eso... y también quería mencionar eh, del Melec ya Coria Aparentemente hay un acuerdo entre la dirigencia eléctrica y, y lo, la dirigencia de Vélez para que se pueda quedar. Sin embargo, lo que se necesita también es creo que le mejoren un poco el sueldo a Coria. Eso es lo que tengo entendido que se ha pedido. No se habla, no se manejan cifras eh, exorbitantes, pero sí una pequeña un pequeño reajuste. Podría ser sueldo. que se lo merecen. Y ahora el mejor ahora, ahora Perrone ha pedido y dicen, ¿no? Que él también Se ha mencionado sobre esto de poder cambiar a tres extranjeros Y él dice que al menos le parecería que Pitu Ramos podría tener un, una oportunidad por ahí ¿Por qué? Porque Pitu Ramos había venido de una grave y larga lesión Y dicen que es un muy buen jugador además Pitu Ramos Pero no ha tenido tiempo suficiente para recuperarse eh, de manera eh, más extensa Y poderse acoplar al fútbol de Melec Ahora Franco Mendoza parece que es uno de los que está más en la cuerda floja y Peque torales que como es uno de los de confianza y mimados de de perrone tal vez se lo ratifique pero yo particularmente los cambiaría mm, a los tres no se lo ha de pero quién quita que que eh, se les dé un chance y después eh, saquen a relucir bueno, sus armas no sabrá la dirigencia eléctrica lo que haga y sí respecto. pero yo creo que necesita de ley un refuerzo más en la ofensiva porque el team es un jugador que le puede no no o sea no hay que engañarse el tim puede entrar al cambio y hacer una jugada genial y arreglar un partido pero no es un jugador eh, por su edad por sus lesiones crónicas que pueda ser considerado en el once titular de todos los partidos ni siquiera ni, lejos, ni siquiera sí. para jugar ambos ambos, ambos tiempos, dos ¿no? tiempos ajá sí. eso es el eh, siguiente partido el, el otro partido digamos trascendente de la fecha el de los más trascendentes fue el que jugó Barcelona con el Deportivo Quito el Quito haciendo de local Barcelona Consiguiendo por fin su primera victoria en, en fuera de su casa Y sobre todo en la altura que es un plus a esta victoria Digamos que se respira con alivio en las huestes canarias Porque, bueno, se consiguió el triunfo No es que jugó maravilloso Barcelona en este partido, pero... Los tres puntos son más que nada importantes en el aspecto anímico. Y un plus sabiendo que se puede jugar el terminar último, penúltimo en esta etapa. Ya que el último partido que juega Barcelona es contra el Manta Fútbol Club. Entonces, es, vale valió la pena que Era es difícil. Conocido. Bueno, aquí el marcador fue 2-0. El resultado para el visitante Román al minuto 34 y al minuto 47. Un partido de Román, y una actuación que ya es típica en Román, ¿no? A veces tiene buenos cotejos, otras, una de cal, una de arena, es un jugador muy irregular, pero que en esta ocasión tuvo una Uy, buena no actuación. La flauta. Yo, creo, yo vi los goles de ahí, y me parece también con todo un poquito de suerte ahí. Sí, pero hay que estar, ¿no? O sea, para que la suerte te sonría tienes que ser un jugador activo, un jugador que esté enchufado en el partido, así es que igual el mérito creo lo tiene el, el, el, el jugador. A propósito del Quito, eh por cuestiones mucho más económicas y de rendimiento se ha dispuesto varias cosas, varias hay varios puntos para decirles por parte del nuevo presidente, el señor Santiago, Santiago Rivera, Rivera. Rivera. Primero, Insúa se va a quedar hasta el fin de año, porque les cuesta mucho rescindirlo. Ya se era prácticamente un hecho que le iban a a rescindir el contrato a medio año y de ahí van a traer otro técnico, pero no porque es es evidente que Insúa no ha sido el responsable de la situación en la que está el Quito, que más bien fue alguien que arrimó el, hombre, el hombro para aunar esfuerzos con los jugadores y tratar de sacar de esta calamitosa situación al Quito, que eh, si no está bien es más por las gestiones malas de la dirigencia, problemas económicos. Se queda hasta el fin de la temporada Insúa, eh, se habla ya de dos refuerzos para el Deportivo Quito, son eh, este delantero Borguelo y Franco Neil. Y además de eso se va a hacer una especie de depuración también con mm, aras Mil, mil Medio irlandeses ese pana, no sé eh, Ambos sí. vienen de Argentina No, uno de ellos, eh, Borghetti, creo que vendría eh, No, de... es mexicano perdón, Borguelo <risa> vendría de Argentina Buenazo que venga Borghetti <risa> y... <risa> Borg... Ya está viejo Borguelo. Pero Borghetti. no sé, Barquito pegaría un montón, bueno, me parece eh, A no sé. cambio de eso, <risa> parece que Jugadores que no han tenido minutos, que prácticamente ni han jugado Como Valdión que tiene un partido en el que salió de titular hace dos fechas si no estoy equivocado. Valdión ten... salió uno de titular algunos bueno no no uno algunos partidos ha salido de titular pero el caso es que Johnny Valdión solía ser un jugador que te hacía 15 16 goles por temporada y va aproximadamente ocho 10 partidos así es. Sin hacer y... nada, ¿no? Y no, eh, esa, esa esa canción le pones para tritos, espérate un rato. <ríe> eh... Eh, sí, bueno, ya regresemos a este eh, baldeón. Bueno, pero a lo que te iba a decir es que Johnny Baldeón en esta temporada ha hecho cero goles. Ajá. Cero pero bajísimo pero. rendimiento. ¿Y te acuerdas de ese partido, el partido con Liga? Valdeón se comió unas pero para estamparlo contra la pared, loco. Bajaban bueno, entonces Ya le bajaron el pulgar a Valdeón, Johan Gómez, otro ¿Ni jugador jugó? que tenía no, jugado mm, si quieren el título. No me acuerdo si Nicolás D'Asencio Al principio se le dio oportunidades, pero, pero poco a poco. poco, a poco, poco ya ha ¿no? desaparecido de la alineación de Ahí sí vida. <risa> Eh, Martín Mandra y Donoso que son... Martín Mandra tiene apenas un gol y... De todas maneras se va muy muy alegre, ¿no? Al que abusa del licor se le aparece una visión, son elefantes en color que y dan terror. Es la canción de Dumbo, cuando Dumbo se chuma es el soundtrack y vale la pena en, es para ellos... No, pues, no, no, no, no, no, no, no, no, pues que sin alusión, sin no, pues, personal a de ninguno equipo, no, les dan no, no Bueno Mandra y Donoso tampoco van a seguir, han tenido un pésimo desempeño durante todo el campeonato. Esta temporada ha sido muy mala para Mandra tiene apenas un gol y Donoso nada. Donoso no sí me parece que ha hecho uno o dos goles, pero.. Y no han jugado, lastimosamente no tengo aquí las Donoso nunca fue del agrado me parece, de eh, ni Mandra. De, de mucho de insua. ¿Te acuerdas que había inscrito? Ah, Donoso no, de Sonia. No, simpatizaba donoso Ajá. Entonces eh, Donoso ha jugado muy poco. Eh, ni siquiera ha tocado prácticamente el campo de juego en estos últimos partidos y Mandra sí jugó este fin de semana, pero realmente se le ha cerrado el arco y ya qué más puedes hacer. De todas maneras Ajá. Mandra dice que es lo más bonito lo que ha vivido aquí en, o sea, en el Género. campeonato del 2008 fue lo más costa, hermoso un, que ha vivido ma... en su carrera deportiva. Supongo que una experiencia ya, muy Ahora grata. también hay que sumarle a eso que eh, Edwin Tenorio ya se fue para Colombia, Edwin Tenorio está en el Pereira, ya jugó de hecho un partido amistoso, y también Isaac Mina está en, ¿En, planes, en de, planes de emigrar a, dónde, ¿no? a Europa, dicen. Puede ¿veres? ser por Alemania, sí, pues. no sé, bueno. Ahí le tenemos a Don Isaac y su look característico. Don en Isaac tiene europeas. mucho mucha capacidad física como para imponerse por allá. Eh, un, una decente asistencia, se habla de más de mil aficionados en la Atahualpa... la, la hinchada Barcelona como siempre fiel, acompañando la de, a, de, la de Guayaquil la, también, imagínate la de, bueno o sea si hacemos en promedio, yo sí creo que es una de las hinchadas más fieles la de Barcelona eh, si hacemos la relación cantidad con asistencia, tal vez no, porque realmente la Digamos cantidad de, de hinchas de Barcelona son muchas, es que pero todo. las asistencias y lo, las estadísticas de las asistencias de fútbol podría sacar el campeonato que, son las de Barcelona. Que Barcelona. tiene cualquier cantidad de hinchas de todo el país entonces Claro, pero de no todas es un problema para Barcelona movilizar tres mil personas por lo bajo en cualquier estadio del y país. Y no lo de, de de visitantes, sino las mejores Eh, los mejores no, mejores números de asistencia como local en el campeonato nacional anterior fueron de Barcelona contra así mismo pero es, es digamos relativa porque claro te pone la mayor cantidad de hinchas pero ya tú ves en proporción. el estadio pero tú, tú ves ese estadio que es de hecho para tanta y tanta gente y no sé y sí, generalmente luce con gradas vacías sí que pero bueno suele no, ser no, ser no, le, no le ha abandonado la hinchada Barcelona nunca bueno. lo ha hecho y sigue acompañándole al menos un buen grupo de fieles que ha tenido y seguirá teniendo, el siguiente partido del que vamos a bueno, para terminar el de Barcelona yo le doy una vez más el mérito a Job eh, es, el, algo que se nos olvida es eh, rescatar los valores jóvenes ah, eso Ceballos, sí, gracias, Lenin señor. Poroso eh, este jugador entró luego Julio Angulo y Sánchez fueron cuatro jugadores Sánchez, y, y Wilson Folleco ¿no? cuatro a jugadores ver. alinearon, bueno, alinearon en la titular Folleco Que va a repetir este fin de eh, semana según se sevallo también el, va a repetir Poroso, también va a repetir y Carlos Sánchez y Sánchez también va a repetir y luego entró el... al cambio Julio Angulo Angulo y algún otro chamo Gregory González también es y Gregory González bien. o sea más o menos manejó seis, seis, seis jóvenes Este tipo sí de chavales dentro de ellos tres juveniles en el en el campo no Así es. eso es importante porque yo lo que se ha dado cuenta es que Barcelona no tiene estado físico la otra vez que les hicieron pruebas Eh, sí, sí, casi el, ¿Cómo se llama el test de Cooper? Que este, es... Ese que pasaban en la tele Que vos también te ponías a hacer Y los dos minutos y quedabas muerto No, el test, no es, si el test de Cooper es una carrera de resistencia Es eh, Se refiere a la caminata larga Durante un tiempo determinado O más bien una distancia determinada Depende cómo lo quieras plantear Y es el VO2 max Es el consumo máximo No, es el volumen máximo De de Consumo de oxígeno, así se llama. O sea, el... Es la cantidad de oxígeno que consumes según tu capacidad pulmonar, cardiovascular, eh, mientras realizas una actividad física que determina también tu capacidad de recuperarte, tu capacidad de convertir mediante un proceso anaeróbico eh, el oxígeno. Ay, aeróbico, eh, no, mueres, ¿eh? ¿no? No, no, mediante un proceso. No, es que también hay un proceso anaeróbico. Claro, pero mediante claro. un proceso aeróbico, el oxígeno en energía, en la sangre, eso es todo. Y mientras les aplicaron estos test y está en deplorable situación física el Barcelona, uno de los argumentos es que a Alman no le dejaba hacer su trabajo bien hecho, Floro, así dicen, no puedo desesperarlo, pero sí lo no que no. Muchacho, Bueno, Don y eh, le están haciendo un reacondicionamiento re físico a Barcelona. Y veremos qué es lo que sucede, ¿no? El, entonces el, hasta eso apelemos a los el, jugadores jóvenes oja, que están la idea de Job es meter jóvenes que le metan que le aporten velocidad que le den más precisión más entrega en el campo de juego y lo va a volver a hacer ahora en Guayaquil lo hizo aquí en Quito y veremos cómo le va ahora eh, no sé qué más queda resaltar Barcelona. que a Insúa le falló totalmente el planteamiento en este partido hubo, hubo algo que le hizo caer el equipo fue la lesión de de Beli Ordóñez ...que eso Así le echó por los suelos... ...todo el poder atensivo de Belio. ...y bueno. sí, es una baja que tiene ahora más del Quito... ...y contando con que Mandra no mismo le ha sonado... ...en esta temporada ...ahí estamos. se nota porque el Quito no pudo hacer un gol... ...a pesar de haber creado... ...porque Barcelona lo que vino a hacer es a, a aguantar... qué dijo Job... ...no voy a ser tan iluso de querer ir a jugar... ...a Quito de igual a igual en la altura... ...sabiendo los estragos que te causa el jugar... ...eso más a las 12 del día... ...en la sierra con un equipo del llano mal preparado físicamente. Entonces él vino más a aguantar el partido y es me parece que es lo lógico que debería hacer Barcelona. También decir, bueno, luego hablamos de los refuerzos y problemas económicos de Barcelona. Vamos rápidamente con Liga. Bueno, eh, Liga venció cuatro goles a cero a su homónimo de la ciudad de Puerto Viejo, es decir, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Hay que decir que a Liga, le, Liga jugó con un equipo remix y le bastó para hacerse de los tres puntos fácilmente. Se refleja en el marcador 4-0. Esta vez fue un buen partido de Walter Mamita Calderón que hizo dos de las cuatro anotaciones. Miller Bolaños está anotando, por ejemplo. Eso es, un, creo yo, buena noticia para la gente de Liga. Y... E Puedo guardar lo que es sus principales valores para el partido de hoy por Sudamericana Liga de Puerto yeah. Viejo A ver WhatsApp WhatsApp eh, Con Liga de Puerto Viejo No sé, la defensa Me parece que se ha ido descomponiendo eh, No sé por qué no le dan más oportunidades a este Paraguayo Ojeda Me pareció un buen valor Eh, el cocacho Macías de esta vez no funcionó para nada. Al contrario que contra el Nacional. Que tanto Vélez como Macías volaron. Aquí nada que ver. Bueno, me parece que fueron bien contenidos. Por gente como Pedro Larrea, por ejemplo. William Araujo estuvo eh, intachable en su labor de contención en el medio campo. Entonces, no no pudo hacer mucho más. Oye, ¿por qué diablos Liga de Puerto Viejo tiene una camiseta alterna ploma? no sé son las ideas eh, a veces, a veces resultan para vender pero es que viejo el uniformes. gris es un color claro como siendo tu uniforme titular claro como es de un blanco vas a ser verde. un eterno se supone claro que debe de diferenciarse mm. mucho pero bueno en fin eso debería eso ya la depende gente de allá. quién aprueba los uniformes no O sea, sí. la federación, a veces... Sí, te eso, eso es culpa de la federación, Ajá. porque finalmente ellos deberían decir cómo va a ser posible que tengan dos uniformes claros. El otro debería ser, lógicamente, un color más fuerte. Un verde, pues, loco, la capira es verde. Claro. entonces Va a ser un verde oscuro con blanco. Y le pueden hacer un uniforme simpático también. Es sí. falta de de, de creatividad. En fin, ¿qué, ¿qué más de este partido? De... 4-0 el partido. Walter Calderón, minuto 8. No sé si... Ar... Eh y al minuto 79, Miller Bolaños al 23, y Carlos Espínola a 50, Espínola parece que le viene bien ser dirigido básicamente por Fossati, eh, ha hecho, ha sido un, un, una buena rueda de auxilio cuando no está el el plantel titular, lo que es la saga central, aquella línea de tres aunque me parece que esta ocasión jugó con línea de cuatro el profe Fossati, jugó con Campos de Espínola en el centro de la saga y con Diego Calderón corriendo por el, la una banda y Ney Rasco por la otra, algo así. así ¿no? es. El, el partido vino incluso gente de la Liga de Puerto Viejo a apoyar a la Carpira. No, sí, saben, saben tener un buen número de, de gente que apoya. Lo yo. que sí hubo es poquísima hinchada de Liga en el estadio, lo cual me parece sigue siendo y yo lo voy a seguir diciendo. Es una afrenta hacia sus jugadores y hacia sus dirigentes de parte, no de toda la hinchada, sino de al menos los ...digamos los 36 mil que van a ir hoy a ver la final... ...y que no van a los partidos de cada fin de semana que deberían hacerlo porque liga les ha dado todo bueno, liga, ¿Deberían Mira, deberían responder. liga es un espectáculo Ajay. garantizado no, no había más de ocho mil personas y, no, y de hecho me cuentan que mucha gente le estaba poniendo peros a la labor de Fossati yo, yo de hecho vi en el resumen que Fossati se regresaba a, a, a la magia de Brasil por poco tomen así. Eso, eso te iba a contar, Fossati ha tenido varios hacerles encontrones hacerles la señal del tubérculo varios <risa> yuca ha tenido varias encontrones con la hinchada de liga. Yo creo que hay mucha gente que debería primero sentarse, respirar y ver a qué equipo está yendo a ver, no. Es un equipo que les está dando en glorias deportivas todo lo que pueden estar soñando y no le está respondiendo de la misma manera a la hinchada. Es, o sea, a mí me parece una ingratitud total, la verdad. Eh, acá. Para finalizar, hubo expulsiones, ¿verdad? A ver, el único expulsado de este partido fue Moisés Candelario, porque básicamente se excedió en un reclamo al... al, Bueno, él cometió una falta, le pusieron a Marida, se excedió en el reclamo por las mismas de Chantaron la Roja. Entonces, muy mal por Candela, que a los años volvía a, a... No fue del rol titular, él entró al cambio por el juvenil de Liga de Puerto Viejo, pero otra vez se va a perder de los partidos por esta, este entredicho. Así es Dani Vera le sigue dando reitos a, a Liga. Ahora, Esto vamos a hablar la... de lo importante de Liga. Liga reforzó lo que le hemos sugerido Nada y creo que, es que mucha gente cuenta y comentaba. Liga necesitaba reforzar primero su medio campo, lo hizo con Ram Vera y Diablito Lara y ahora fíjate lo que es Liga y reforzó con... muy bien en Brasil. Ajá, y reforzó con Graf, entonces vuelve a ser este equipo, este equipo el más equilibrado, me parece a mí a Liga. Justo ayer hablaba con un hincha de Liga, eh, un compañero ahí del del Capoeira cuál eh me decía me decía que eh, me decía que, bueno, que, decía que que ha tenido que... mejores equipos Liga y que incluso el que tiene ahora o el que salió campeón de la libertad pues, ya, yo, en el decía, Diablita, que la, en el 2006 de sí, era que la México, gran que la gran sí, diferencia es que el, los equipos que tiene ahora Liga son tremendamente equilibrados y contraerlo a Vera Y haber compuesto ese mediocampo, Liga vuelve a ser un equipo que tiene equidad en todas sus líneas. Y creo que lo va a demostrar hoy noche tú? al enfrentarse al Independiente que tenía, al Internacional de Puerto Rico. Tenía lo mejor de, de al menos de los Andes en cuanto es mediocampo, pero no tenía delanteros. Sí, Liga. ahora es tremendamente comp compensado y equilibrado Liga. Eh, muestra de ello el buen trabajo de Dani Vera y de Walter Caldero. Así es. Y ahora Graf junto a... A Bieler creo que tienen buen material para afrontar las necesidades en la delantera. La segunda mitad del del año que juegan torneo internacional y cop, y torneo local, ¿no? Vamos a ver unas con música, Eddie. Yo ahorita eh, está sonando "Bang Bang My Baby Shoot, me, shoot down. me Down" esta canción. Es pero es la original, ¿no? Del de no, Kill Bill. Eh Tú tienes laja del soundtrack de Kill Bill? Claro, no es la, no es la. la no es la de Obulis. Ya, También la tengo con Audio Buddies, pero no sé si quieras escuchar esta canción. Eh, es, que, es que es muy tranquila, no Rara vez ponemos eso, no sé. ¿Qué más tienes por ahí? Sabes, Oye, ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner eh, Rocky. Ah, Vamos buena. a tener The Eye of the Tiger Porque como les habíamos dicho a los hinchas de Liga El principal requerimiento que veíamos en Fútbol Asociados Era que Liga recupere The Eye of the Tiger Para volver a ganar títulos internacionales Y para mandar aquí en el, en el campeonato nacional y Los que se, se vieron Rocky 3 comprenden el concepto de The Eye of the Tiger eh, La canción la canta... Survivor, Survivor y la vamos a poner en este preciso in instante y no sé muchachos para que no ya se habrán ido al estadio cuando escuchen el cast. Yo les iba a decir para que se ambienten pero aquí va Survivor, The uh, Day of the Tiger y recordemos a Rocky en este preciso momento. Un ícono un ícono para todo, todo. Para todas no, es la, es todo la fan de películas. Bueno para el, no fans mujeres mucho pero para te a decir, para los hombres todos los hombres hemos visto. Sí, es que no se ha Rocky. visto Rocky. Hay tabla, loco, hay tabla. Esto es Day of the Tiger. Ya regresamos en Fútbol de Asociados. Questo è il vostro programma Calcio e Associati Y seguimos seguimos, seguimos en eh, Fútbol y Asociados seguimos con el soundtrack de Rocky pero a continuación, estimado Borrego te sugiero el tema de una de una serie televisiva de los 80 que es el espíritu de lo que hacemos aquí en Fútbol y Asociados, loco porque a ver si la reconocen a ver, déjala ahí un poco Ya de ley la reconocieron. Sí pana, no, por ese es el ídolo de Patty Selma. Eddie tiene colgado en su cuarto un montón de pósters <risa> de no. este sujeto semidesnudo desnudo. <risa> ya adivinaron quién es. <risa> es Mac Ah, pero le tengo al actor como Stargate Atlantis, ¿no? No, mentira no, no, Así, me Eh, bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, no, Larry no tiene colgado ningún póster de este man, solo de Cristiano Ronaldo ¿no? Así es, y de David Beckham Y, y de caca. David Beckham muy caca. Y todos bueno. los guapos que van al Real Madrid sí. En fin, oye pana, bueno, decía ponemos esta canción porque no sabemos cómo diablos le hacemos para transmitir este podcast Pero lo logramos y... De alguna forma Claro y el manejo de los equipos de aquí gente, Hay gente que ha visto cómo nos El Mano ocho, ¿no? puede, puede Dar fiel testimonio Lo mismo Alejo Metal War, La sport. Manuela, varias personas que han estado aquí Y han visto cómo es de media Complicada esta labor, vamos rápido ahora sí, El, el resto de partidos que, que se jugaron El técnico universitario Le pasó 2 a 0 al Espoli Allá en la Tacunga Aunque prácticamente los polis visitantes siempre. Lo Vos viste la <risa> es claro de Ambato a la Tacunga es como irse de mi casa a la tuya más o menos. Entonces es fácil para la gente de Ambato trasladarse con su buen hinchada y ahí tuvo el rollo. Su... hinchas dicen en el estadio de la COT su su afición ahí y, y se todos su... hinchas del técnico se, muy se, felices se fueron. Se sintió la localidad es que también el técnico estaba muy urgido eh... y fue muy gracioso esto porque La gente de Barcelona se puso muy feliz cuando ganaba, pero Barcelona no decían bien ya le dejamos de atrás al técnico. Vale, no, en... resulta que el técnico también metió dos y ganó de visitante. También al es. espoli, que es un equipo que a la Eso vuelta es... de la esquina dejó escapar cuesta la cuesta de Espoli una pena lo que pasó. La con posibilidad de meterse a Liguilla. Porque había venido de ganar de visitante a Barcelona y venía franco ascenso listo para retomar los fueros de liguilla y ahora con esta derrota se quedó fuera. Sí es, se quedó fuera y espera a un milagro futbolero que ya lo vamos a explicar luego en la siguiente en lo que será la siguiente fecha sí, pero ya está fuera. Ya tiene que jugar un poco con el cálculo diferencial el español. la calculadora en y Omar Guerra estuvo inspirado en este partido los, las dos anotaciones del delantero colombiano. Eh, sorprendiendo al cuadro policial que realmente estuvo muy mal parado me parece el Volvió Carlos Preciado por ejemplo, este jugador que a los dañísimos lo volvió a alinear Paulo Massa, me parece que estaba falto falta de fútbol, Marquinhos y Fabio Renato no respondieron ad adelante mientras que la dupla entre Armando Willa y Omar Guerra hicieron estragos en el cuadro eh, es a favor del cuadro del técnico universitario Villafuerte estuvo cumplidor Villafuerte cumplido así es, eh. sí me parece que bien estuvo el Golero. O sea, por fin al, al técnico universitario no le hicieron la típica de marca 2, le hacen 3, ¿no? Algo consistente se procede. Sí, me parece, que, me parece que le ha venido bien que no esté Velasco actuando últimamente. Eh, la dupla, a ver, la defensa ahora, de más bien dicho, de técnico universitario, se conforma con Roman Sura y Cobur en la, en la que es la saga central. Y es, en esta ocasión le alinearon a William Patricio Lastra. Y a Jaime Coime para que completen la línea de 4 y me parece que le, le le fue bastante decente, ¿no? Así es. Eh, Marcos Cast A ver, más bien dicho Marcos Castillo es ahí el que juega eh, por un lado y, y... Los dos goles fueron también marcados por un solo jugador en este partido, Omar Guerra minuto 38 y 56, puso el 2-0 definitivo para... El técnico universitario que luego de marcar los dos goles se vio encerrado, acosado por las intentonas que tenía la espoli de marcar en su portería. Hay también eh, ganas de hacer alguna especie de cambios en la espoli sin embargo hay una crisis económica también muy fuerte en la Espoli. Se habla de que podrían rematarle la la sede del club y este tipo de cosas. Si sí tiene sede en la Espoli. Vender par patrulleros, no sé. No sé, hablan de un gran problema económico. Vender publicidad en los trucutus, loco, alguna situación por el estilo. <risa> pero hay hay dificultades en el financiamiento del equipo policial y no sabemos qué pueda suceder con el futuro del gallito porque además necesita recambio en sus extranjeros sí Batista eh, Batista Naranjas. debe irse ...Marquillo no ha jugado también en la medida de que se lo pueda cambiar creo que hasta Marquiño podría sí, marchar sí. y el único que pone ganas, y eh, muestra algo. Bueno, son dos. Eh, Cañete ha sido sólido, sólido en la defensa. En defensa. Y Fabio Renato tiene ocho goles, siete es. u ocho goles, no recuerdo, siete creo que son. Son los dos Pero, referentes que he tenido en las escuelas. Los, así el goleador del Espo, los otros caso. dos han sido ni chicha ni limonada, así es Marquinio que... muy poco y Batista definitivamente podrá, Por nada. ahí podría venir el refuerzo para la Espoli que resulta difícil, pues estuve escuchando que no hay facilidades en el tema económico, y es lógico, la Espoli nunca ha sido un equipo de gran... Eh, presupuesto y en esta ocasión es igual y veremos qué sucede con el técnico mm. universitario en cambio hay cuatro partidos que viene realizando buenas actuaciones eh, habrá que ver cuando se mida con rivales más fuertes el Pero universitario. nadie le va a sacar sí. parece del último lugar porque tiene un gol diferencia tan malo que eso le ha condenado al al sótano de la, de la tabla Oye y en, y en el en el vestuario también no tengo no tengo idea de quién lo pueda reemplazar, pero el Chinto Espinosa ya no está para, para ser titular en un equipo de el, primera el suplente me parece ahí es Héctor Rolando Caravalí sí, a, a, algunos partidos ha tapado ahí, ha estado en el rol titular sobre todo cuando Espinosa se ha encontrado lesionado, tú sabes que a la edad que tiene Jacinto Espinosa las lesiones suelen ser más frecuentes y su recuperación más prolongada así que tal vez en el transcurso de lo que queda del torneo O sea, de las siguientes etapas Pueda ganarse el rol titular Héctor Rolando Caravalí. Bueno, siguiente partido, Eddie. Eh, bueno Ay, qué linda serie que era esta Muy <risa> divertida No era así fan fan como muchas personas No, yo sí, sí le, le voto a muerte sí si saqué 100% en Conoces Friends en el Facebook ¿lo? No, no, sí me <risa> gustaba pero... No, a mí sí me gustaba mucho esta pero serie es... Nomás. Bueno. ¿Con qué personaje de amigo te identificas? Yo con Chandler, loco. Con Rachel. ¿sabes? Bueno, y vos eres Rachel. Y ¿no? ni modo, no. <risa> o sea, vamos de ahí. Bueno. O Phoebe, eh, ¿quién podría ser? Bueno, vos serías una especie de Joy. No no sé. En no, mi... la vamos con importante. el partido ah. de Macará. Eh... <risa> <risa> bueno, Macará ganó 3-0 al Deportivo Cuenca, goles marcados Los por Nito. Luis Miguel Garcés, minuto treinta y nueve, ambos pero Minuto nueve, minuto cincuenta y cuatro, minuto noventa, hat trick de Es Garcés. el primer hat trick de la temporada y lo marcó Luis Miguel Garcés. Un quien... jugador que fue desempolvado porque en Barcelona tuvo chance, es no un jugador hecho en... para el Macará. Y que me en el único lugar que le va bien es en el Macará. Y le quitó el peso de los hombros de ser el responsable de, de las anotaciones al Gaby Fernández. Ya está un poquito más equilibrada Muy cosas. cierto de, las, de, los, de los 23 goles que ha marcado El cuadro ambateño, 12 son de Fernández 12, 8, ¿qué ves? 12, 8 son de Gar... A ver, mmm, creo que son más, más de 23 Espérame un ratito, aquí tenemos la cifra Correcta Llegó como una rueda de auxilio no eh, Macara tiene 27 goles a favor De los cuales 12 son de Fernández 8 son de Garcés y siete de los demás, ¿no? Date cuenta cómo bueno, es la está, situación. está aquí. equiparando la, la balanza el, el Macará. No, ¿Y esto tú? le valió meterse para el, la zona de clasificación Así es, prácticamente está clasificado. Enseguida les vamos a decir la geometría que tiene que ser el espoli para intentar clasificar. Pero bueno, el cuadro de Macará volvió a recomponer. Tuvo un bajón, digamos, en el momento preciso que fue a mitad de esta primera etapa. Justo en esa Mate. etapa de transición que hubo entre la salida de de Mario Daquede y la llegada del técnico Marquesini, eh, Marquesini, Víctor Marquesini. Ahí fue el bajón del del Macará, de ahí regresó a una cam a consolidar una campaña que desde el inicio fue buena y que tuvo un como es, es lógico, no siempre hay picos positivos y negativos y ahora la esa, liga esas rachas, la esa racha. liga digo, y ahora Macará está retomando su su fuerza y con el mismo nivel con el que inició, pretende rematar esta primera etapa, etapa del campeonato y está prácticamente clasificado el cuadrón bateño, es bueno ver que eh, las partes finales de los torneos se despolarizan y tenemos protagonistas de varias partes de, del país y no solo de Guayaquil y Quito ya, muy bien, falta un partido el partido que nos queda es el que jugaron Manta Fútbol Club y el cuadro del Olmedo de Riobamba, empate a uno allá en el Hawkeye. Ajá. Eh, Manta sigue con ese enorme déficit en la delantera, a propósito de eso ya fueron separados del plantel eh, Richard Mercado y David Valencia ambos jugadores que se supone que eran los llamados a ser a los goleadores del torneo, fíjate que Richard Mercado no hizo ni un gol jugó más o menos una especie no no jugó ni, ni 300 minutos, unos 6 partidos y muy poco. David Valencia jugó un poquito más, pero igual mmm, goles no hizo, eh par de asistencias por ahí, pero no mucho más y Goñi también está en duda no Goñi parece que también se va se va Para el colombiano bueno bueno, sí, bueno no ha tenido nada. mucho y el, DT, el y DT Pico, le cortan la cabeza al parecer a Carlos Pico que no es muy responsable de lo que ha pasado porque es como hemos dicho muchas veces el Manta siempre tuvo un juego muy práctico sencillo que en ocasiones fue eficiente pero le faltaba poder ofensivo y no por culpa del, del DT sino de falta de jugadores así que eh, oye también esto de Armando Huila A, ah, a ver el a Lama, propósito ¿no? de sí antes sí, ya nos habíamos de pasado de técnico sí. tres meses de suspensión por pechar al árbitro le pechó al árbitro una pena por Armando a un jugador y la gente, que... lamentablemente no hay mucho peso en esta pro, en esta protesta porque como es de un equipo más pequeño menos mediático no se escucha las voces de la dirigencia y de su hinchada que claro dice Javier Klimowicz le cacheteó la, la tarjeta a un árbitro y seis fechas nomás. seis fechas cuando debía haber sido un año calendario Eh, no recuerdo bien en esto, sino, no, no voy a especular... Si es que se confirmó que la, las banderolas y las tarjetas son una extensión del cuerpo del árbitro... O si es que no forman parte de Es del... más o menos como los conitos y los policías... Ajá, es como los conos y los policías... No recuerdo, voy, voy a investigar, no recuerdo bien cómo es la figura... Si es que sí es o no es, pero una sé, estrategia la... eh, de litigio por de parte el... de los derechos practicantes... Eh, le permitió ahí evadirse a Clima no Y también lo que pasó con Elizaga. Elizaga, tú sabes que claro. le ha pechado al, al árbitro, Pero que ha le ha venido en que gana querido, y Elisaga. no le han sancionado. Entonces si sí hay esta lo molestia por parte de la gente. El del cuerpo de colegiado ver, de claro. abogados del Rodillo Rojo no es lo suficientemente extenso y eficiente como para hacer que Armando Willa tenga menos fechas de sanción. Porque bueno, le pechó al árbitro y... y, de, y no te, sé por qué te... suena esto como de fondo. Es Denio Moricone, es el padrino. es el. ¿Y es a qué, a qué equipos les pones? <ríe> no sé por qué, es que estamos hablando justo de sanciones, porque a unos no y a otros sí. De repente está saliendo. Eh, eh, él una oferta que no podía rechazar. Sony Santino, <risa> <risa> acribillen a... No, mejor no digamos <risa> a quién, pero... <risa> <risa> bueno... Qué gran saga la del padrino. Normalmente en los rankings de mejores películas siempre está siempre el padrino. padrino Segunda, tercera, el primero segundo es Kane. Citizen Kane. Hoy no tengo el soundtrack del Citizen Me, Kane. ¿Cuál es el soundtrack de Citizen Kane, panda? Charles Foster Kane en the 90s, and in the ah. early 70s. No no, no, no, okay. Y bueno, Rosebud. Rosebud. Pero bueno. Eh, No bueno, sé, yo casi me duermo Verán, el padrino, ¿Cómo? no, no, qué buena, qué chaval sí, No, Citizen Kane Buenísima ¿Te gustó? A mí sí, es buenísima Bueno, loco, debe ser porque no no soy muy acostumbrado al ritmo lento de las bueno, películas Bueno, y el padrino las... es magnífico Ah, es así. en fin eh, ¿Qué te iba a decir uh -huh. con respecto al... bueno, estábamos en Manto Almedo El cuadro del ciclón sacó un puntito muy importante que prácticamente lo tienen también en liguilla final, en cuadrangulares finales. Esto es lo que decía el Olmedo. ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! Más aquí que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Y quién les vino a rescatar a Olmedo y le metió a liguilla. Así es. El Pipa González, loco. El Pipa González le dio un nuevo espíritu a Olmedo y empezó a darles mayor continuidad a los extranjeros que la final Tento, terminaron siendo nacional, Madein, Madein, made ojo, Madein. Madein usa como Ecuador. la película peruana. No Ecuador. Eh, le dio más continuidad Le dio regularidad a los extranjeros Y se han convertido en el soporte Del, Así es, a del Rivas equipo del prácticamente. Por, eh, por ejemplo, ya te digo, el jugador Esteban Rivas Casi ni lo conocíamos Y hoy por hoy es un baluarte del Olmedo El único que, que ya y De hecho ya lo van a dar de bajas a, a Villa Que no le ha ido muy bien que digamos Pero bueno, pero tiene mucha responsabilidad. Resta, todo a, a Gabriel Méndez que después de aquella lesión al principio... Al Camello Gómez. Se lo veía le veía negro y Camello Gómez vuelve por sus cueros. Este es otro jugador que tiene un, una camiseta específica para funcionar. Este es el Olmedo para el Camello. Calma, calma, que no panda el Cúnico. Así es, que no panda el, no el, el Cúnico que llevó el Pipa González. Olmedo a clasificación directa liguilla y me alegro mucho como hemos dicho siempre el consabido animador del campeonato es del Olmedo. Eh, el Olmedo El resultado te... fue uno. uno por uno, ya te decíamos Diego Macías tempranamente con un gol de penal había adelantado al cuadro atunero Este Diego Macías creo que es uno de los mejores valores de, del cuadro del Manta Y es jugador de la casa Así mismo, gente manabita Que con amor a su tierra Más que sea, porque el Manta FC Como tal, no es un cuadro muy tradicional Sin embargo, representa a la tierra Y, y creo yo, le, le peso un poco más En la sangre a estos jugadores de ahí. Eso fue la fecha de campeonato nacional No sé si se nos queda algo en la galera Vamos con tabla o eh, ¿Qué prefieres hacer? Me parece que después de, de, de las músicas Venimos o, a rematar ¿Pongo yo pongo, o pones tú? Eh. No o sé, sea, yo pensaba... Se me ocurrió poner Buenas Noches Vecindad Pero no creo que quieran no, llorar, ¿verdad? Es, es, es, no creo que quieran es llorar tan trágico el Buenas Noches Vecindad Luego oh. verás, eh, no sé si me permitas a mí poner una un soundtrack ochenterisísimo A ver, ¿qué quieres? Vamos a ir con la banda sonora de Top Gun de aquella película oye es más mal esa película brother pero me encanta debe ser porque hay aviones y, y, y riñas de malísima la película bro. pero yo me la he visto como 35 veces y me la volvería a ver muy bien a ver sugiéreme el tema Edison. vamos con Danger Zone que es del señor Kenny Loggins y esta, esta es la, la rápida de Top Gun ahí te imaginas a los manes dándose duro en el aire también tiene la otra que es la romanticona, la de Berlín, pero esta vez vamos a poner la, la, la movida. Bueno vamos con Ken Logic. Danger son de Top Gun y la otra la de poner el, el borrego luego. Vamos, ya volvemos, nos bien dicho con fútbol y asociados, especial de soundtracks. Maverick. Esta música en homenaje al Inter de Porto Alegre que no sé cómo la hará para intentar ganar la Liga puesto que está en seria desventaja. Eh, bueno ya mismito vamos a hablar de. Liga. No digamos que es imposible pero que no suceda, ¿no? Pero en alusión está a que la tiene complicada, ¿no? Bueno, sin eh, duda, eh, bien vamos con más con internacionales. Mascherano, Mascherano parece que no podría ser re... Está entre que sí se queda en el Liverpool o que se va al Barça Poca guita tiene Liverpool, no le, le saben hacer la casa. No sé si veces. recuerdas, el Liverpool tenía un déficit de algunos millones al inicio de esta temporada. y todo lo gasta para intentar conservar su prestigio en Europa y, y cada eso, vez se va peor y por piedra. eso es que no puede retener normalmente los jugadores de Liverpool, por ejemplo uno que sí lo log logró retener pero más por amor propio fue Steven Gerrard que ha dicho que se queda tres años más en el Liverpool probablemente es, ya para, barrer, sí, probablemente para terminar su carrera y eso sí es un ejemplo de amor a la camiseta Y no hay más que decir algo, que, algo maestro, que, que en Europa es muy difícil de ver porque ahí el billete manda sin duda Otros que se quedan en sus equipos a pesar de haber sido tentados, según lo que sabemos hasta el momento. Sex Fabregas ha dicho que está muy feliz en el Arsenal, que se queda allí. Fon Percy, de igual manera, no se va a mover. Riverí, eh, a A, a causa... ese Sí, sí, la han querido, pero hasta... Sí, pero... Lo, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, es otra cosa la que sucedió con Riverí. Riverí se lo quería llevar el Barça, se lo quería llevar el Madrid, todo el mundo. Y resulta que él dijo, no, que sí, que es probable la salida del Bayern Que ni sé cómo, que ni sé cuánto, que le gustaría irse a jugar en otra liga y tanta cosa Resulta que como ahora ha disminuido el interés por Ribery Debido a que ya fue presentado Ronaldo, fue presentado Kaká y todo esto Y eh, como Ribery, Ribery feíto, ya le toca lo. Ya le toca quedarse en, en el Bayern Y no es lo mismo, Ribery es feíto loco. Scarface no es lo mismo que Ronaldo Entonces ahora dice, no, no, yo siempre quise quedarme en el Bayern y se va a quedar Ajá. en el Bayern Sí. Ah, Simón, cómo no. Hay otras cosas. Hay algo que está sonando. El, la, el interés es solo un interés de, de, de River por Joffre Guerrón. Ahora, ahora verás, ahora de mañanita estaba ahí sapeando las diversas radios y parece que sí está avanzada esa, esa conversación. No, lo ahí. que no pasa no es sé. que verás, el Getafe pagó como 3 millones de dólares por Guerrón. Getafe no es un equipo millonario, entonces quiere recuperar y necesita además de ese dinero. Entonces ¿Qué? la prioridad del Getafe siempre fue venderlo. Pero tal vez River le haga una buena oferta Una oferta que no podría rechazar Y se lo pueda traer a préstamo a, a, a Dinamita A, a cambio, préstamo, sí. que me parece que Getafe y lo vende porque lo vende Sí, no pero sé. parece que se está gestionando el préstamo Es que también sí. depende de si River vende a Falcao o al Benfica o al Porto eh, No, ya ya no va al Benfica me o parece las más, la más me parece que es al Porto, pero a Benfica ya no va Muy sí. bien, depende de a dónde lo venda Falcao y, y qué pase con note que también está en el libro de pases y algunos han pedido cotización. Eh, hay algo muy curioso, Juan Anangonó, este jugador eh, de joven Barcelona. de Barcelona, se va a ir a probar al Bayern, al, al 1860 Múnich, ah. perdón, ¿no? Al Bayern. Adel Alejo no, no sabe cómo se pronuncia eso, Achten. Sí, algo así. Munich Munich 1860 Munich se va a ir a probar, Juan Anangonó, Edwin Tenoro, como ya dijimos, se fue al Pereira. Una alegría y que por un momento se convirtió en susto es que Chucho Benítez ya fue presentado, firmó ya, y todo en el Birmingham, Birmingham. City. Lo que pasa es que tiene una pequeña micro molestia, lesión en la rodilla y parecía que se iba a dificultar loco con los chequeos médicos. Tú sabes que hay en Inglaterra y en esos lugares que okay. hacen estudios isométricos, te hacen resonancia magnética. Aparte de eso, pruebas físicas, el test de Cooper, eh, resistencia que es básicamente el test de Cooper, y también lo que es potencia, que eso ya es otro tipo de trabajos. Te hacen todo, te hacen claro, todo, la claro, no, inspección de ojos te hacen. Es que viejo, <risa> sí. las caries. Acá hubo, te revisan las muelas, tú no también si no me corta no me no sé si corta si que Europa Hubo un jugador que iba a ser comprado, no recuerdo a qué grande, este fue un notición, a un grande de Europa, al hacerle la revisión médica le encontraron que tenía un montón de caries. Y, y no tiren este jugador joven ah pues que se, bot se gasta mucha plata en Europa entonces no no vale la pena arriesgar la inversión y, perdió. y, que ¿Y solo por las caries chuta insisto a mí a Europa no me llevan ni a balas sí. <risa> por ciego <risa> eh, no, por no, tener posters de Malgiver pegados de por MacGyver. las muelas <risa> no, nada más oye y eso en cuanto a los pases Ahora, y los de Barcelona... Vamos con Liga, eso podemos hablar luego... Porque estamos ahí pendientes también de qué pase... Por el problema económico en Barcelona... Ah, sí, vamos que... primero con algo muy agradable... Que es esto de Liga... Eh, bueno. Las tentativas de alineaciones... Vamos con las tentativas de alineaciones... Eh, la gente que nos escuche... Y que lógicamente lo hará... En su mayoría luego de... Eh, terminado el partido... Nos dará la razón o no... Pero se dice que Liga esta noche... Pondrá a Domínguez en el arco, en la defensa línea de tres característica de Fossati con Renan Calle, Norberto Araujo y Jairo Campos. Puebla el medio campo con cinco personas. Paula Ambrosini y Neisser que tienen salida por los costados. Tiene a Ramber Vera, Patricio Urrutia y Ulises de la Cruz haciendo la labor del medio campo. Mixta los tres, un poco más y Cristian Lara como enganche Y a Claudio Bieler en punta Último, único piloto ofensivo Además ya ahora cuenta también con una tremenda libertad Urrutia Y puede figurar una vez más Gracias a que hay ahora quien sí. le limpia atrás del trabajo Quien va, quien lava los trastos ahí Como es Ramber, Ramber Vera. Vera Que pone en orden la casa Vamos el con, con la delineación de el eh, Va con Lauro en la portería Va en línea de 4 con Clever Álvaro, Indio y Morais Eh, el mediocampo va con Gleiton, Magrón, eh, de Alessandro el Nene y Guiñazú el Paraguayo Y dos, en ofensiva está Tyson y Nilmar Parece que ahora sí vino con todo okay. Tenía dos jugadores que no participaron en la final anterior el Inter Porque estaban convocados en la selección de Dunga En la Copa Confederaciones de la que se nos olvidó hablar al menos del resultado Sí, bueno, la ganó Brasil Es muy importante señalar el rol de Estados Unidos en esta Copa Confederaciones. Por ejemplo, llegó a la final, le quitó el invicto a España. Y me, me parece que, que, de a poquito, la Johnny está tra alcanzando el objetivo que se planearon, que se plantearon, que es ser una de las potencias y llegar a ser campeón del mundo. en Pero A mí me alegró mucho que haya ganado Brasil porque. O sea, sí, yo, yo estaba cansado, yo ya, No, yo ya estaba o sea. cansado de ver un fútbol tan utilitario como está de moda ahora llegar a una final. El fútbol de los, los, los gringuitos fue muy muy práctico, muy sí, seco, sí. Así, muy a lo gringo muy ¿no? a lo gringo, sí, me faltaba ese sabor, esa de, salsa De, de, de ese, ese de, haché de los brasileros como el, la, como la cl clásica gringa que te dice I love you a secas y no le crees mucho <risa> sí, o sea, yo me alegré que haya ganado Brasil, sí, sí, y, y ganó. estaba perdiendo remontada, 2-0 remontada y, y ganó el fútbol mejor jugado, el que, el que debe ganarlo ¿cierto? Pero un ahí. fútbol equilibrado que es lo que propone Dunga. ...teniendo a Dunga, una persona que se preocupa también de defender... ...sin dejar se de ser el scratch, el show, espectáculo, fútbol, magia dentro del rectángulo del de, de, de juego... ...puro Asher, así bueno, es... ...vamos con... ya dejémonos de hacer porque en cambio el Inter... ...que no tenga mucho Asher, loco, y bueno... Claro. Eh, ...viene Liga eh, en este partido, qué sé yo, con una ventaja importante... ...el haber conseguido ya la, la victoria en Brasil, es un plus... Eso seguramente ha animado a toda la gente que va a respetar el estadio ahora. A eh, muchos respetables hinchas de Liga y un pocotón más de... A los colares. respetabilísimos Ajá. muchos de esos amigos de, niños, y de, de Liga. y pótense bien en el estadio. Ya los, los que farán no bueno, gracias por poner la plata, ¿no? Sí, sí, también. Es necesario sí, sí. que se rellenen los espectáculos deportivos, igual. Eso con con Liga, no sé qué, qué más puedo decir. El, Se seguirá probando, ¿no? A, a confirmando, más bien a ver a Lara como evaluarlos del mediocampo, Vamos a ver si es que por ahí Luis Bolaños entra al cambio en el Inter y a ver qué hace frente a su ex equipo. También supongo que Fossati en algún momento del partido lo irá a probar a Graf, por ejemplo a veces que es el delantero que por fin que más bien en Liga por fin encuentra el 9 que le hace falta y que rarísima vez lo puede hallar en el fútbol extranjero sí eh. bueno el estadio se va a repetir va a haber gran fiesta Y estaremos prestos a hablar de lo que fue esta final El siguiente, Insisto, mi, el siguiente jueves Fútbol y asociados Tendrá su personal ahí con el alejo Así es. Chequen en el blog fotografías y comentarios ¿no? Sí, que dice que va a sacar Bueno, no no sé, ojalá no sea palabras Palabras que lleve el viento Pero dice que va a sacar su super lente Maravilloso, que va a tomar unas fotos espectaculares Bueno, eso con, con Liga eh, Vamos un poquito a hablar de, de los de, no sé si ¿qué, qué quieres hablar ahorita Libertadores o los campeones sudamericanos que en esta semana han surgido? Libertadores primero bueno eh, ayer se jugó la primera final Estudiantes quedó, versus Cruzeiro y quedó favorable definitivamente para el Cruzeiro porque arrancó un empate 0 a cero ante un estudiantes de la plata que fue puro corazón Y cero ideas ofensivas Sí, eh, se lo vio muy desordenado Y eso que hacían buenas paredes Ponte Gata Fernández con Bocelli Hacían jugadas muy interesantes Sin embargo, eran muy bien conjuradas por la defensa del Cruzeiro Que estuvo inspiradísima Y ni qué hablar del portero Fabio <risa> Aquel golero que usa protector de boxeador ¿sí le Es, es y... otro fan de Rocky, ya ves Así es, y de <risa> Joe Strummer loco Sí le viste el, el ah, corte también. Eh, es un mix entre Mario Baracus, Joe Strummer y, y Rocky Y Rocky ahí Y un eh, arquerazo Estuvo inspirado, tapó todo las, las pocas que pudo llegar bien estudiantes las conjuró el arquero brasileiro Estadio repleto, excepto el lugar que fue destinado para los brasileños Que durante toda la semana habían pedido que se cambie la sede por esto de la gripe aviar Porque es que en Argentina una hay una gran cantidad de muertos loca, ya Más de 100.000 infectados por China, Y... Eh, sí, sí. La Como 84 muertos? Va ¿cómo? más de 50 muertos y 100, más de 100.000 infectados. Imagínate, 100.000 infectados eso es donde se habla de... Eso es epidemia. Loco. Aquí no hay que perderle el rastro porque en Ecuador Lávate también ya... tenemos las manos de hermano cuando llegues a la más. casa. No escupas en el piso, por favor. Tápate al estornudar, hazlo hacia un costadito con la mano. El o el, o el sí. ángulo del codo sí, o el lindo, hombro. Claro. O cúbrete con el saco. O no estornudes, no sé. Suéltate las como los machos. Mejora, ¿no? mejora los hábitos de, de limpieza, lava bien tus manos, la nariz constantemente. No hay, no hay necesidad de estar parado y bien, ¿no? no. Hay que ser sano más que todo. Creo que eso te da un plus. Hacer ejercicio. Si comen casitas. Vitamina si C, por favor, a full. Ají. ¿Alaciles? El, el ají tiene vitamina C. Así, pues, claro. ¿Es? Un consejo un para la salud de pollo de para que. Para que subes, Es como saben decir Las mamás Ajá Para bueno, que sube Regresando a este partido Hubo como 300 hinchas Del del crucero Que se fueron muy felices Ellos ya sienten que Un, un tercio del trofeo Lo tienen ya ganado eh, El resto de la hinchada Hubo una, un recibimiento Que Ay Casi siempre pero allá se ve eso, ¿no? Casi siempre son recibimientos increíbles en las finales. Tengo que pero... esperar diez minutos para... Ay, eso, eso es para tan que se Eso es tan Sudamérica que siempre la final de la Libertadores tiene que jugar cuarto de hora después por el todo el humo, las bengalas, papelitos. Yo solo he visto eso en, ar, en Argentina, la verdad. No, en Brasil te acuerdas, el año pasado cuando recien, salió Fluminense, loco, fue una, una barbaridad. Es sí, el mismo recibimiento de liga. No que... Bueno, el recibimiento de liga también fue bueno, pero no creo que se compara la verdad con lo que vimos ayer Bueno, lo es que, que los argentinos suelen... No, no vamos a pecar de, de pro-argentinos que les gusta lo extranjero, y se que... pero suelen tener bastante creatividad, imaginación y organización para este tipo de fiestas Bueno, ¿y qué fiesta que se vivió? hay problema no. Sí. No. no hay problema esta canción ahí para el panacastor es. que sabe tener el el emoticón no, de no, alf <risas> el campeón además de eso campeón carlígola goce la alf <risas> la siguiente final entre crucero y Estudiantes se jugará el 15 de julio igual 19.50 en Belo Horizonte el árbitro será Carlos Chandía. Sabia decisión Ahora pitó Jorge rienda No hubo mayores problemas Aunque sí hubo por ahí se bueno, de... estaba propasando ¿no? con Sí, sí guardas. estaba pasando Sí, algunos jugaditos y Debió salir medio... expulsado Creo yo Esquiabes Medio mañosas Amañadas también Hubo el problema Del, de, del codazo Que le propinaron a Verón No fue que... con intención Claro que no, no fue con intención, pero el problema radicaba en la herida que le propinaron y que a cada rato le hacían que salga para que se atienda bien, porque es bien sabido que la FIFA no permite que un jugador sangre en cancha y que tenga tampoco la camiseta manchada. Ahora Verón jugó infiltrado eh, y se notó eso, le bajó tremendamente el rendimiento al al equipo pincharrata que me, a mí a, no se me apenó que no pudiera. Eh, ganar, yo, yo me, me agradaría que, que vuelva por sus fueros el, el Estudiantes de la Plata en ¿no? teoría está volviendo porque está siendo protagonista recurrente, recordemos que llegó a una final en Sudamericana y también vuelve pero, a... en Dios. Libertadores eh, las ha perdido ambas pero en todo caso el nombre de Estudiantes está volviendo a sonar a nivel continental porque prácticamente había desaparecido, de hecho en el torneo argentino tenía pero sigue. hablando de León es del León es del equipo de León veamos si le funciona la espada de la auguria Boselli en el partido el, el equipo el equipo de León no pudo ayer con el con el crucero ¿Y el, el crucero es un equipo muy muy muy bien puesto y me parece la, la defensa sobria eh, y se desdobla por, velocísimo en el contraataque y en eh, 2x3 te, te le tienes al frente al arco y de hecho pudo hasta ganar este partido esa que se come este delantero no me acuerdo pero ya era boca de arco el número 9 el... ya se me fue el nombre hermano eh, yo también no, no recuerdo ahorita el nombre en fin pero pudo haber sido el triunfo contaban que ya estaba la banca del crucero celebrando el gol ahí debe ser, se comió un increíble. Ya vamos, ah, trato que... de recordar el nombre, no puedo. Sí, sí, no, no, bueno, no era Abelito No, no era Abelito. Era el que tiene el peinadito, al que estaba así. Un muchacho emo del los... <risa> medio emo. Oye, y y mi papá lo que decía cuando vio eso, dice, "Estos ya no son brasileños, viejo." "Este ya no es fútbol brasileño", decía mi papá. Ah, porque como pues es Eso en otras comprar... épocas ya no sucede, pues. era, era porque era gol. Claro. Bueno, pero de todo pasa en el fútbol, ¿no? Eso con respecto a la primera final, como decíamos, es, es, el crucero lo tiene a Boca y Jarro, pero a, veamos si el corazón de estudiantes se puede imponer allá en Belo Horizonte. Depende ¿no? también qué pase con Schiavi, que salió medio lesionado. Bien. Verón. Mismo Verón, Verón en le dieron chulapata. muchas, ¿Sí? muchos golpes. Eh, bueno. Listo. El repaso de los de los... ¿m? ¿Campeones sudamericanos o vamos al siguiente tema? Por favor, oh. con los campeones sudamericanos. Más bien podemos eh, al regreso porque necesitamos una última cancioncita y de ahí regreso o no sí. luego acabemos con eso, Verás. cerramos con Fútbol eh, Vélez Sarsfield se consagró campeón del fútbol argentino de manera económico. injusta eh, un partido muy polémico eh, no sé si tan injusto por el desarrollo del fútbol pero las jugadas dan o sea, para la polémica por el partido específicamente creo que sí no por la trayectoria que tuvo en el campeonato Vélez eh, este eh, partido... casi lo asesinan al arquero y validó un gol y le anulan en la contraparte una opción clara y que debió haber sido decretada como gol válida honrada y legal al equipo del globito de huracán sí ahí lo vi ahí, ahí lo, lo escuchamos Dan, A capa como reclamó Kappa. no ahí no es no, publicable no es publicable no es radiables las palabras aunque la cadena Fox Sports las pasó sin pudor alguno pero bueno, bueno algunas sí oímos campeón de... vélez vélez Sarsfield un título más para el cuadro de Linier el globito hace rato que no queda campeón de nada y de hecho Hace, hace, después de 15 años Volvía a jugar una final de torneo O sea más claro Estaba en las instancias En las que se podía disputar un campeonato Y mm, vuelva a perderlo eh, Una lástima por el Globito Pero bueno un just, eh, Vélez ah, también hizo una muy buena campaña En Chile El campeón es Universidad de Chile Que se impuso a Unión Española En las dos finales eh, la, una, la una fue 1-1 Y la que se jugó... Dedicada ahí. dedicada para el globito Y dedicada y... para todos los que quedaron segundos Sigue Para unión española, por culpa ejemplo mía. Que perdió la final frente a la U de Chile Que hace como los cinco años volvió a ser campeón El cuadro... Universitario de Chile eh, También el Once Caldas que Ya quedó campeón en Colombia Venció en la final al Junior de Barranquilla Así es El, en el fútbol mixto nunca tuvimos que aplicar esta... Por suerte, y más bien lo poníamos descaradamente en cada programa nuestro y cada que campeonaba nuestro buen equipo de fútbol mixto, que se llamó de diversas formas, eh, se llama Manzana Zeta, Pufishon, eh, Cero a la Izquierda, pero bueno, el eterno campeón mientras estuvimos allá en comunicación. Saludos al Andre Merlo, Gran Baluarte, por ejemplo de aquel glorioso equipo, a todos a todos, al Andrés Vélez a los gemelos, oye y ahora que etcétera. tocabas esto de la sí. final en el fútbol el colombiano el qué barba, o sea, no, insisto no quiero apelar a como es esto, a prejuicios y ya, como es, es cómo, cómo es esta palabrita a, a prejuicios loco, ya estereotipos, pero solo podía pasar en Colombia una situación así, <risa> no sé viejo que Le reclamas a, al futbolista por qué no jugaste bien y te meto un tiro. ¿Qué eh, pasó? Quién ¿Qué? sabe, puede pasar en cualquier lugar. Puede pasar pero... en cualquier lugar, pero estas situaciones un poco fuera de lo común que a veces terminan alimentando prejuicios, ¿no? Claro. Y ahora el el jugador este fue Javier Flores, ¿no? que se fue entregado luego de darle el vire al aficionado fue y se entregó no es cierto así es pero parece que lo van a citar por su buen comportamiento lo han dejado irse pero lo van a citar para procesarlo porque de todas maneras no, mató a una persona sí. eso es preso y punto ¿no? así de sencillo en, en ley de cualquier país civilizado así es muy cierto el no recuerdo quién cómo cuál es el nombre del pobre joven ah Y se llamaba Israel Cantillo Al que le propinó los yeah. dos disparos De este señor Javier Flores Jugador del Junior de Barranquilla Que no pudo salir campeón Otro que llegaba a los años a estas instancias Sí, Junior el, el se tiburón. había un poquito de, de, descontinuado Y el once caldas en cambio ha sido ya animador permanente de Colombia, ¿no? Así es. Eh, vamos con los... Oye, en Uruguay todavía hay tres partidos. Eso, eso eh, es otra como maraña. Son partidos. Este, este torneo uruguayo es un ajedrez loco. Es resolver una ecuación diferencial. No, no tengo idea. Bueno. Bueno, hay que ver que no solo aquí se hacen cosas ridículas. Verás, en Uruguay, ¿no? la, la cuestión entre defensor y nacional... Se supone que iban a tres partidos finales, no, a tres semifinales, es que esto era una semifinal, lo que ahorita estaban jugando entre Defensor y Nacional, a tres partidos. Bueno, el que primero se imponían los dos quedaba, campe eh, quedaba finalista, pero al haber empates, ayer se jugó un tercer partido que lo ganó el Club Nacional de Fútbol, con lo cual ganó esa semifinal y accede. A la final que juega contra el mismo defensor que es el ganador del acumulado entre apertura y clausura. Y esto también se va a definir a tres partidos. Total entre Nacional y Defensor parece que van a jugar no menos de cinco partidos para decidir quién mismo va a ser el campeón de Uruguay. Hasta ahora todos los ha ganado Nacional. Pero... No, no. Fueron dos empates. Ah, no. Claro que tenía la ventaja de Defensor. Bueno, fue un, es un relajo. Ajá, es todo un... Bueno. Eso con Uruguay todavía no se decide el campeón el campeón. Y ahora si sí es tiempo de... de, de la, el siguiente soundtrack No sé qué tú nos vas a poner eh, me, me agarras justo buscando, verás mm, eh, Más bien... Eh, te pillo, como dicen los... ¿Qué deseas escuchar? A ver, déjame ver qué traje ¿Sabes qué? Eh, no sé si es que quieras irte con la banda sonora de Trainspotting Aquella... Película... Que... Trata este tema de las drogas de una forma que más bien termina a la gente hasta alentándole Pero es divertida. No sé. Es bastante divertida. Vamos esta con esta canción típica y conocida en todo lado. Barnes Leaping Axe" del grupo británico del dúo Underworld. Muy buena música. Tema de hace? Trainspotting Aquí en redes sociales. Ya regresamos. O support. Por si acaso dije fútbol y asociados en Noruega. Y esta va para la cúpula de la ecuatoriana de fútbol. Ya para, para ellos es el Widú que ponemos en los pronósticos. Sí, sí. Eh, ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Especial de Soundtracks patrocinado por Live Soundtrack. Que te hace revivir los mejores momentos musicales de tu vida. A la vez que te hace promoción de los conciertos de la movida nacional y gracias al auspicio de Metal World, gracias al auspicio de El Manjar, gracias al auspicio de Fútbol y Asociados.blogspot.com y gracias al auspicio de mi madre y mi padre que me prestan la casa para hacer eh, sí sí pana. y también vamos a vamos a mencionar la la causa Fútbol y Asociados la causa de Facebook es la es esto la cruzada Otilino Tenorio por un gol sin camiseta por un ...por alegría sin ser amonestada... ...así es, que no amonesten la alegría... ...como decían los cebollitas... ...busquemos que la FIFA... ...si no elimine, al menos modifique... ...drásticamente esta regla... ...que es la más, sin duda la más... ...así estúpida. que hazte, hazte parte de nuestra causa en, en el blog... ...está el botón, explícales Eddie... ...bueno, eh, puedes hacerte fan nuestro en el Facebook... ...ahí a la derecha del blog... ...en futbolasociados.blogspot.com... ...encuentras el logo de Facebook pegas clic y te puedes hacer fan así como abajito de eso está la foto del tradicional de Otilino Tenorio bastidas que en paz descanse con su tradicional máscara le puedes hacer clic a Lotti y te diriges a la causa cruzada Otilino Tenorio por un gol sin camiseta te haces fan, te haces más bien dicho miembro de la causa y nos vas apoyando y ayudas a que esta causa se difunda no solo a nivel nacional sino mundial porque el chiste es llegar a la FIFA Así es, o sea, no sé si no, lo muy ¿no? pretencioso, pero <risa> bueno, sí, hay a Colita en a ese fan y a Colita en a la causa. Lo que queremos es que no se amoneste por levantarte la camiseta, por celebrar, por sacártela. Si es que eres grosero y patán y lo que sea, te deben amonestar. Roja. Si es así. que muestras alguna leyenda. Señal funcida, de violencia roja. Lo señal que sea. de violencia roja, amarilla, lo que sea. Pero si es que te sacas la camiseta para celebrar, no debe suceder. Eh, es, no, de que, ¿Por qué te sacas? Qué feo, loco, vaya al gimnasio. <risa> vaya al gimnasio amarilla, no. <risa> no bueno, no, vamos con la tabla de posiciones Ahora del fútbol sí. de asociados. Es tiempo de la tabla de posiciones, porque si no te haces fan de fútbol y asociados en el facebook hay tabla de posiciones de fútbol y si asociados si no te sumas a la causa utilino tenorio por un gol sin camiseta habla si hoy no apoyas a la liga en el estadio hubo más bien porque ya nos han de haber oído antes habla si no lees fútbol y asociados .com. si no nos escuchas habla de posiciones del campeonato que dice lo siguiente Eddie. que está en el primer lugar de la tabla de posiciones al término de las 21 fechas jugadas con 40 puntos más 12 de gol diferencia el segundo lugar es para Liga Deportiva Universitaria de Quito con 39 más 23, ojo ese gol diferencia, va más 23, ojo tercer lugar es para el ciclón de los Andes, el Olmedo de Riobamba que tiene 33 puntos más 4 de gol diferencia el cuarto lugar es para el macará de ambato también 33 puntos pero más 2 La Quinto lugar para el Gallito, 30 puntos menos uno El sexto lugar y ya sin chances de clasificar a la última etapa El Nacional, 28 puntos y más tres Y aquí creo que vale la, la pena La mitad de abajo oh, aquí ¿vale, vale, la pena? vale la pena Primero decir que tanto el Nacional como la Espoli dejaron escapar las clasificaciones Porque se mantuvieron todo el principio Y la mitad de esta etapa primera a la cabeza de la tabla y dejaron de repente ese partido su que perdió Nacional con Liga de Puerto Viejo fue sentencia de muerte. La segunda mitad de la tabla dice así. Liga de Puerto Viejo 28 puntos y menos 12 de gol diferencia. Octavo viene el Deportivo Quito 27 menos 3. Noveno el Deportivo Cuenca 26 menos 5. Décimo Barcelona 23 menos 3. Décimo primero Manta con 23 también pero menos 8 y último viene el técnico universitario también 23 es, puntos 3, pero menos 12 esto le, eso está candela. esto le permitirá de seguro a Barcelona poder eh, rescatar el no ser ni último ni penúltimo Que no te ponga el MLE que yo te vi último que le ponía boca arriba Ajá Bueno Porque bueno pero Barcelona juega 23. ahora juega ahora juega este con el Manta ¿no? Entonces tiene la posibilidad de descartarlo también al manta Así es, no sé si ya quieres irte con los pronósticos. Sería adecuado irnos con de los pronósticos. Bueno, sí, antes de decirles, eh, Paul Alarcón se está recuperando de, o más bien recién ingresó al quirófano, ¿no? Tendrá ah. dos meses de recuperación por un choque que tuvo el, ar, el arquero del Express Austral en, en el partido ante Macara. Eso obligará a que el el cuenca traiga de ley un arquero extranjero mm, ¿crees? yo creo que el segundo era Israel Alarcón. Álvarez que tapó luego de la lesión de Alarcón y me parece que es un buen valor, es joven tiene experiencia copera No me parece que deba traer un tercer arquero del Cuenca Ahí tiene tiene a Morán y tiene este joven Álvarez Pero es... creo que lo que se demostró es que no le tienen fe a Morán Por algo es... empezó a tapar a Álvarez una una que Álvarez ya no le decían tapar Ahora ya estaba... Es una pena ¿Qué? que... Yo no sé por qué le alinearon al arcón personalmente Y es una pena porque recién era el segundo partido Que alineó en este, part... en este campeonato más bien dicho El portero que ahora está en filas del Cuenca Y una lástima que este tenga que ausentar dos meses. Bueno, los pronósticos de la última fecha se está candela. Eh, tanto el Alejo como yo estamos empatados de ahí, vamos codo a codo. Y estoy bien recuperado. estás descartado al menos por la primera etapa. No sé, al menos de que tengas el milagro de la vida. ¿eh? Debería tener unos tres resultados precisos. Pero vamos a culminar por aquello, a ver. Recordarles a todos que por favor Mándenos sus pronósticos, no dejen de hacerlo Siempre serán tomados en cuenta, computados y Oye, hay que hablar en con el ahí Para la entrega del premio de esta primera etapa Ahí, ahí está de reunirnos Póngase pila, señor Ahí nos nos escribe nosotros. Primer nos partido de Dissauer. Bueno, en el Estadio Monumental Vale la pena repetir sí mismo Que este partido Esta fecha es en horario unificado Se quiso dicho. cambiar, pero no me parecía adecuado Igual, bueno. domingo 12 del día Este domingo que cae, haga las cuentas Es 12 de julio, eh, a las 12 horas entonces. El primer partido, Barcelona Sporting Club, en el, su estadio el monumental Banco Pichincha recibe al Manta Fútbol Club. Eh, creo que gana Barcelona 2-0. 2-0, yo digo que Barcelona va a ganar también. 2 a 0 también, yo creo que todos vamos a poner no, porque también dice 2-0. Siguiente partido, Eddy. Eh, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, el Deportivo Cuenca recibe al cuadro del Espoli. Creo que gana el Cuenca. ¿Cuánto? 1-0. 1-0 me parece. Le vale, voy al 2-1 más bien. 2-1. Eh, Tú Eddy. Voy a vino. jugar al primo contigo porque también digo que 2-1 pana. <risa> ¿Qué dijo el Alejo? Eh, dice que empate a un gol por bando podría portarme bien Catenacho con esto de los pronósticos y apostar exactamente lo mismo la Alejo y me convertiría en el ganador, pero no quiero ser tan sucio. <risa> sí, sí es lo... cierto podría hacer una trampa, puerca y bueno siguiente ¿sí partido, eh, en el estadio olímpico Atahualpa, el club deportivo nacional recibe al macará, esperemos que vaya la gente si es que va más de mil agradecido porque bueno es que el nacional eh... dejó escapar de una manera muy criticable infame, la esa... posibilidad de entrar a la liguillo, sí. eh... Nacional. Y matar. ya no va a seguir Burbano, ¿no? Parece que ya le están buscando el reemplazo de lo que sé. Hay voces que dicen que se que Lo que pasa es que Burbano es muy pana de los jugadores, me parece. O sea, como fue, como fue compañero de muchos de ellos, tal vez la autoridad como tal, como técnico no la consolida. Y también es una lástima que pase eso. Bueno, yo creo se... que gana el Nacional 2-1. Yo le apunto al 1-0. Que es el el Alejo. Alejo dice que uno por uno Muy bien, siguiente partido eh, ¿Dónde? Tú tienes la idea En Machala se va, jugar. Machala se va a hecho, jugar De hecho ya vendieron siete mil O se va a poner algo así como cinco mil o siete mil Entradas a disposición de la hinchada del la Emelec Pero las van a vender en Guayaquil para que se movilicen hacia allá Y... En el 7 de, de mayo de, de, de, Va a ganar Emelec 2-0 0 2 triunfo para el Bombillo. A mí me parece que gana 2 1 el cuadro del Bombillo. ¿Qué que gana la Capira? lógicamente lo que le podría convenir partido. En el Olímpico de Riobamba juegan el Olmedo, el Ciclón de los Andes frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. La puesto al empate a unos. Un gol dices tú. Yo creo que va a ganar el Olmedo 1 a 0. Que dice el alejo. Eh, que gana Liga, 2-1. El último partido, Técnico Universitario Quito. Versus Deportivo Quito. ¿Qué opinas tú? Yo creo que va a ganar el técnico Universitario dos goles a cero. Yo le apunto al 2-1. 2-1, mismo marcador que le apunta el Alejo. O prefiero el, sí, el 1-0 mejor. 1-0 en favor del rodillo. A mí siempre por retractarme en los marcadores, luego me va malo. Ahí está. Hacer una por, indeciso. Palabra. por indeciso, sí es. Y bueno, eso fue los pronósticos Ustedes se pueden animar Y sobre todo sería bueno que en esta última fecha Lo practiquen a, las, a la situación Esta de pronóstico para que En las siguientes etapas del campeonato Lo puedan hacer de una mejor manera Y que todos nos unamos al pronóstico de fútbol Y asociados, que a propósito Gracias a la tecnología de Metalwar Está desarrollando un software Que pueda computar de mejor manera Y ya no tenga que el Edison sumar, restar Y dividir para el número que pensó Y hacer estos pronósticos Y así pueda venir más gente, ¿no? Porque cuando pronostica mucha gente se me hace realmente difícil Así es, bueno, gracias por pronosticar Gracias por escucharnos Vamos a irnos con la última información Wimbledon, por favor, Eddie Bueno, ¿qué tiene de información? Ya todos deben saber que Roger Federer Venció en la catedral del tenis Allá, Wimbledon, superficie de césped Ganó su sexto torneo en esta su sexto Wimbledon y su décimo quinto Grand Slam, lo que le convierte En el papi de las nenas del tenis O sea, ha ganado más veces los títulos de Grand Slam Ahí, Lo más chistoso es que En ese partido frente a Andrew Roddick Que fue la final, estaba Pete Sampras Y el man le veías que No, no decía, mejor no decía nada Era como que, ojalá el Roddick Locos Pero bueno, ahí se supo reconocer las virtudes de Roger Federer. Este partido estuvo monstruosamente espectacular, loco, el último set 16-14. Yo me perdí los primeros 20 minutos del fútbol por estar viendo el tenis, porque estaba, estaba demasiado emocionante, nadie se veía nada. Andy Roddick jugó un excelente Wimbledon, déjame decirte. Venció a rivales como Leighton Hewitt en partidos de épicos, lo mismo a, al crédito local, al señor Andy Murray. Eh, me parece que Ródica ha madurado bastante Ya no se cabrea por todo ¡Ey! Es que sí, la... es sí clásico jugador fosforito era Ródica Y, y bueno, que basaba su virtud en el, su saque potente Ahora tiene un poquito más de armas Y aquí también prevaleció la clase, el estilo y el buen juego Porque yo creo que el mejor tenista que haya visto yo Y que tal vez haya visto la mayoría de gente Sin duda, Federer con un estilo bárbaro Y de aquí no hay un gran grande slam sino hasta Estados Unidos. ¿no? Así es, que se juega en septiembre, el, claro, en, es allá en Flashing Meadows, en el condado de. Así Queens, que de New será York. primero durante mucho más tiempo Roger Federer. Me alegro mucho que vuelva a ser el primero y les voy a comentar algo que. Se viene el sudamericano de básquet, ¿no? Así es, el sudamericano femenino, femenino. arrancará este lunes 13 en el coliseo de Rumneyawui. La UTE será nuestro representante. El costo de los boletos en abono para los 5 días de programación es de 10 dólares, muy cómodo. Es muy bueno, ¿no? Sí, a los a la gente que le gusta el básquet y tal vez si es que nos vamos por ahí un salto, también decirles que las entradas sueltas cuestan 3 dólares por 4 partidos, ¿no? Que se juegan cada día. Esto viene siendo todo. Decirles que Cristiano Ronaldo reunió 80 mil y le bajó el récord que tenía el Dieguito de 75 mil. Allá en el estadio, se me olvida el nombre, el estadio del Napoli, cuando fue... Napoli, cuando, el San Paolo. El San Paolo, cuando fue eh, presentado ante la hinchada tifosa de la ciudad. Del... Y tifosi de, del Napoli. Le bajó el récord, Ronaldo. Es que le hace mucha prensa al momento. En los 80 los medios ya no era ya era una cosa espectacular, pero nada en comparación a lo que es ahora. Así es. No sé qué más podemos ya, decir al respecto. De Así amigo. es, no sé por qué te me apuraste tanto. Eh, vamos con, un... ya vamos. Yo que creo final, que ya ¿no? tenemos que cerrar. Eh, ya ha sonado tracks, espero que le hayan gozado mucho. Tanto de programas de televisión como de películas, de Ahí que recordamos. Eh, Más que todos los que sí. pudimos poner Porque falta demasiado sí, un montón para... ¿eh? de aquí trajimos reunimos un poco De las bibliotecas personales bi Bibliotecas, ojo De las mu audiotecas musicales De cada uno de nosotros dos Y si sí, se nos quedan algunas Podríamos hacer de hecho un programa Solo soundtracks y no hablar Nada de deportes pero La, Así es. la pepa de fútbol asociado sí. Sacamos archivos de la Fonoteca personal de cada uno con los soundtracks para a aminizar este programa que ya se terminó eh, mucha suerte para liga no se pierdan el fútbol hagan mucho deporte ahora que se vienen las vacaciones aprovechen muchachos hay una copa de fútbol en la carolina quito para, edata, para la chavos, carolina no sé. bueno a quienes nos escuchen y sean Mi jóvenes no o, quiere, o o quienes quieran falsificar documentos y participar ahí vayan no sé <risa> bueno Ahí te rasuras bien y pasas nomás. Esto fue fútbol asociados, muchas gracias. Me despido, soy Sebastián Calero, gracias por escucharnos. Chao. <risa> <risa> <risa> che, esto es fútbol de asociados. <risa> <risa> Fue asociado, ¿viste?